al gramo al ah, El... Cuidar lo nuestro, generar empleos en condiciones dignas, fomentar el progreso de la región, defender el trabajo de nuestro pueblo. A eso es a lo que llamamos soberanía. Buenas tardes, vecina, vecino, compañera, compañero cumpa de acá de la boca y sus alrededores sabemos que nos están escuchando también en la querida radio de allá de misiones y de otras unidades políticas territoriales en todo el territorio del país porque no también de otros países eh, que nos rodean bueno y aquí vamos a estar en el gran pueblo salud nuevamente como todos los viernes a las 4 de la tarde tratando de trabajar este tema con el que empezábamos el programa no el tema de la soberanía y decíamos al comienzo del programa cuidar lo nuestro generar empleos en condiciones dignas fomentar el progreso de cada territorio cada barrio y cada región defender el trabajo del pueblo argentino a eso lo llamamos soberanía y como va a ser un programa muy vertiginoso con entrevista al compañero Carlos Barbagallo de la Pastoral Social del Arzobispado de la Plata y otras otros temas más vamos directamente al Noti en Farmes para no demorarnos y arrancar con las noticias de Cava. Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Radio No ¡Caba! En el marco del fuerte recorte presupuestario que el gobierno de Javier Milei está aplicando sobre las universidades nacionales Este miércoles, por la mañana, los trabajadores del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires llevaron adelante un abrazo simbólico a la institución que interrumpió el tránsito de la Avenida Córdoba para exigir el financiamiento pleno de esta institución histórica. La manifestación fue convocada por el propio rector de la UBA, Ricardo Gelpi, en sintonía con la propuesta que se prepara, la protesta que se prepara, para que la comunidad universitaria se exprese este martes 23 de abril. Decía el rector, soy Ricardo Gelpi, médico y rector de la Universidad de Buenos Aires. Dado el grave problema presupuestario que estamos teniendo, no solo en la universidad, sino también en nuestros hospitales universitarios, estamos llamando este martes 23 de abril a un abrazo y a una gran marcha federal por la educación pública, las universidades públicas y los hospitales públicos. Feria de la Economía Popular, este sábado 20 de abril, acércate a compartir con nosotros toda la tarde. Habrá puestos de la Economía Popular, que aquí nuestros compañeros han preparado, y como siempre, lo más maravilloso de todo, la música en vivo. ¿Dónde nos vamos a encontrar? En Martín Rodríguez, entre La Madrid y la Barría, de 11 a 17 horas. No te la pierdas. El gobierno porteño lanza una ayuda de hasta 30.000 pesos por alumno para cuotas de escuelas privadas subvencionadas. Sí, como lo escucha vecina, vecino del barrio de La Boca. Esta asistencia se extenderá durante tres meses a partir de mayo y alcanzará hasta el 50% de la cuota programática las familias podrán tramitarla para cada uno de sus hijos y la Ciudad de Buenos Aires enviará fondos directamente a los colegios. Es una especie de arancelamiento de la educación, además de una asistencia económica esta ayuda de las cuotas escolares, que según dice el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, abarcará a 212.000 alumnos de los tres niveles obligatorios. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció que cubrirá una parte de las cuotas de sus alumnos que estudian en las escuelas privadas subvencionadas, así como lo escucha. ¿Y la educación pública? Sergio Roncoroni en No Culpes a la Noche Rock nos invita para este domingo 21 de abril, si no llueve... ¡Ojo! Atente a esto si no llueve A Villa Poirredón donde En la plaza que está En Obispo San Alberto Y Bolivia, justo al ladito De la estación de Villa Poirredón Va a ser una actividad De entrada libre y gratuita A partir de las 18 horas Pero a las 15.30 JR, esto puede ser muy interesante Para acá, para los compañeros de La Boca Van a filmar un videoclip Sobre el tema que van a presentar ¿Cómo se llama el tema? Los sándwiches de Susana. Si querés, podés participar. Acordate, en Villa Pueyrredón, en la plaza que queda, en Obispo San Alberto y Bolivia. Los esperamos. Este ciclo de capacitaciones lo realiza el SIDAC. ¿De qué se trata? Del fortalecimiento organizativo de la economía popular y la formulación de proyectos. ¿En qué va a consistir? En cuatro encuentros los sábados. De 10 a 14 horas empieza exactamente mañana, 20 de abril, y está orientado a organizaciones y grupos comunitarios como el nuestro. ¿Dónde queda el SIDAC? En la calle Suárez al 3000 Barracas, para que no se pierdan entre Libertad la Lamarque y Monasterio. <música> Y ya salto es el poder que te han dado desde cielo. No, no, no, no, no. Y no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo. estejunações no me sirven tus pocas señales ya nada es como antes me olvido de que Desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches malditas y tu abrazo es algo real. Esto Quiero ver verte, verte que se acabe ya Continuamos con Al Gran Pueblo Salud 622, y acá tenemos el gusto de presentar a nuestro queridísimo compañero Alejandro Lucero Que ha hecho se ha hecho presente, mágicamente <risa> Buenas tardes a toda la audiencia del FMRHL A las compañeras y los compañeros, a los vecinos y a las vecinas Y bueno, pobre Patrick, le acabo de derramar un vaso con agua le inundé la mesa que está ordenada y prolijamente. Bueno, bueno, me has bautizado. Tiene que ver un poco con el tema que vamos a hablar ahora con Carlos Barbagallo. El querido compañero, Carlos, ¿estás ahí? Hola, Carlos, ¿nos escuchas Hola, ¿sí, Patricia, estoy acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, este Bien. me acaban de bautizar con agua bendita acá este, no, no, mi compañero de líquido. No, de no sé equipo. si era bendita, era agua de la canilla. Sí, no, no, filtrada, filtrada. Pero bueno, pero tiene que ver un poco con el tema que vamos a hablar contigo, que es nada menos que eh, la Mesa Ejecutiva de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de La Plata, que sacó este documento el lunes 26 de febrero de 2024, que nosotros conocimos a partir del trabajo que está haciendo Luciano Álvarez, nuestro compañero allá en Punta Indio, eh, y de ese hermoso encuentro que realizaran hace aproximadamente dos, tres semanas allá en Punta Indio. Y nos gustaría que nos cuentes un poquito acerca de, de este documento, cómo, cómo la Pastoral encara este tema de la soberanía del canal Magdalena, y, y por qué ustedes dicen que no tiene que pasar al olvido esta reivindicación y esta demanda de soberanía en relación al canal. mira Patricia, eh, la Pastoral Social nos ocupamos un poquito de todo lo que concierne a la comunidad y especialmente a las personas más vulnerables, ¿no? Uh -huh. Tratando desde siempre de ir asistiendo, ir apoyando, ir conteniendo y de alguna manera promocionando no a todas las personas que están pasando generalmente por momentos difíciles, ¿no? Por eso tenemos el tema de adicciones, eh, mujeres en riesgo, eh, tenemos el tema del hábitat, de la casa, de la tierra, uh -huh. tenemos el tema también... De el diálogo interreligioso... de los inmigrantes de las adicciones y un tema también es el de la ecología el de la casa común que, bueno que Francisco sacó el gran documento que fue la encíclica de laudato sí uh -huh. donde se habla de la casa común y del cuidado de la casa común no y este tema del Canal Magdalena es eh, atañe fundamentalmente a nuestra región no a la región capital ...no solamente La Plata, sino Abelizo, Ensenada, Magdalena, Punta Indio... ...donde esta cuestión pega de lleno, ¿no es cierto?, a, a situaciones... ...que de alguna manera con el canal Magdalena se pueden ir solucionando... ...aparte de ser un tema de soberanía que nosotros ahí en el documento ponemos... no ...que la soberanía es una no es solamente el cuidado de la frontera territorial sino que es precisamente tener estos valores que, bueno, que de alguna forma nos constituyendo como país, ¿no? Uh -huh. Que es el tema de eh, cuidar el, al otro, la generación de empleo, eh, el tema de cuidado también del medio ambiente, el tema de decir, estos son nuestros valores como comunidad y estos valores aspiramos. Y se habla con la línea de la gente, pertenece a nosotros, ¿no? Que es precisamente manejar nuestro comercio exterior. El comercio exterior argentino pasa fundamentalmente en gran medida por el río de la Plata, ¿no? Uh -huh. El río de la Plata es un lugar estratégico no solamente para la Argentina sino para toda la región. Entonces, eh, hoy estamos muy atados a lo que es el puerto de Montevideo donde... Tienen que pasar, sí o sí, la mayoría de los productos argentinos a través del canal Punta Indio. Entonces, el canal Margarina reafirmaría otro concepto de soberanía. Es decir, las cosas que producimos nosotros, las tenemos que nosotros y obtener ese beneficio, esa riqueza, apropiamos esa riqueza para el beneficio de, de nuestra comunidad, ¿no? Claro. Ustedes definen la soberanía como cuidar lo nuestro, ¿no? Generar empleos, eh, defender el trabajo argentino. Claro. Sí, fundamentalmente es eso. Porque decía que no es defender el territorio, la frontera, eh, la soberanía, sino que tener estos conceptos claros de, por ejemplo, tener soberanía en cuanto a la generación de nuestro empleo, de disponer de nuestras riquezas, hoy el 80% prácticamente de los granos que salen de Argentina tienen que pasar por el puerto de Montevideo eh, sin estigmatizar, no siento a, a nuestro país querido Uruguay sino que eso está manejado por las cerealeras que manejan el comercio exterior argentino entonces de alguna forma eh, no podemos disponer realmente de lo nuestro ¿no? Eh, el puerto de Montevideo son manejados por cuatro o 5 cerealeras que manejan precisamente la riqueza la producción de alimentos que nosotros realizamos no entonces eh, eso no, no no debe ser así sino que Argentina no tener soberanía sobre eso pero poder disponer de poder los recursos tienen que volver a nuestro país y no de alguna manera escaucirse de irse a otros lugares Carlos Alejandro Lucero te, te saluda cómo te va Sí, están, están eh, dejando, bien, bien, te escuchaba y no puedo evitar pensar, ¿no? Eh, ¿Cómo nos han eh, educado desde pequeño y durante varias generaciones a, a vivir de espaldas al río? No, no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, lo hemos escuchado muchas sí. veces, ¿no? Eh, que somos un pueblo que está a orilla del río, que tenemos una extensísima costa eh, de, de, que da el mar argentino, que, es más, en, si no me equivoco, la superficie de nuestro país, considerando todo lo que nos corresponde, tiene más de agua que de, de tierra, y es un país bicontinental, y sin embargo, eh, tuvo que venir Francisco a hablarnos de la, de lo que es, que somos parte de esa naturaleza, que somos parte de la tierra, eh, con esa brillante encíclica que es la, la Laudato Si', y te, te agregaría algo más, si me permitís y además, también Francisco nos vino a señalar que lo que tendríamos que hacer es encontrarnos ¿no? <ríe> y no cada uno tirar el carro por su cuenta no con la otra brillante encíclica que es Fratelli Tutti y, digo, y, y me parece que yo, a mí me cargan porque dicen que soy muy optimista en general, aún en las peores situaciones como pero la verdad es que ese nos renueva la esperanza, nos genera un, un momento de, de, de, de fe para nuestras luchas, no saber que que somos parte de este continente, somos parte de esta tierra, somos parte de estas aguas y también tenemos que juntarnos, no digo y me parece que algo de eso hay, no esta actividad que hicieron ustedes hace poquito, eh, nosotros también estamos acá en Avellaneda, al borde del río, peleando para poder tener nuestra casa común, nuestra pequeña cabaña ahí, estamos también construyendo una, una capilla misionera de Francisco, también estamos en ahí en el punta indio estamos en puntarra o sea también entendemos que, que toda esta costa es parte de, de un conglomerado de pueblos y de historias que están históricamente silenciados ¿no? eh, pero qué increíble vuelvo a decir ¿no? que la posibilidad de, de este de, de este papa que es mucho más que vergolio por lo de modo nos permite poder entendernos y poder salir a luchar porque no creo que haya otra forma bueno sí es totalmente exacto lo que decís, ¿no? La eh, la mirada hacia el río o hacia el mar siempre eh, estuvo velada, ¿no? También porque, no hay que ser en esto hay muchos intereses, ¿no?, detrás de todas estas cuestiones. Eh, fíjate lo que vos decías, que la parte continental es prácticamente igual a la parte marítima. Y si sumamos si toda la Antártida, el centro geográfico tomando la parte continental y la parte marítima el centro geográfico de la Argentina uh -huh. no es Córdoba ni Buenos Aires es la, son las Islas Malvinas uh -huh. entonces eh, eh, no hay que tener una mirada extenua te decía con respecto a esto porque obviamente eh, las Islas Malvinas eh, es una colonia inglesa y, y no la tienen a 15.000 kilómetros de distancia los ingleses por mantener un ...unas pequeñas islas en el Atlántico Sur, sino porque es un centro realmente estratégico fundamental. Eh, al igual que el canal Punta Índio, ¿no? Y el canal Magdalena, son lugares muy... ¿Uno? ...tiene un solo paso, ¿no? Uh -huh. Un solo paso, puede venir un barco. Imaginate ante un conflicto o una situación que bloquean todo el comercio exterior argentino taponando simplemente ese canal, no ese canal Punta Indio. Uh -huh. O sea, eh, son situaciones que uno las tiene que analizar no solamente desde la mirada local, desde la mirada de nuestra región, sino que es también una mirada a nivel mundial, no porque nosotros somos productores de, ciertas, de ciertos recursos y hoy en el día están también en el medio de una disputa entre los dos grandes imperios, ¿no? el chino y el norteamericano, que de alguna forma Argentina tiene estos recursos como el agua, como el petróleo, como el gas, como el litio, y fundamentalmente también con la producción de alimentos, que es muy esencial en el mundo. ¿no? Entonces, eh, estas miradas hay que tomarlas también desde un punto de vista comunitario, no lo único que nos puede como nos dice Francisco no como citaba soy la fratilidad y la comunidad es lo que nos hace más humanos el otro el estar con el otro el vernos en el otro y reconocer al otro como una como una persona digna eh, una persona con con derechos eh, el reconocernos comunidad eso es lo que nos hace fuerte eso es lo que nos da identidad y lo que podamos para que el cual podamos luchar ¿no? cierto si es por lo nuestro o sea, eh, evidentemente estas cuestiones tienen vientos que van en contra ¿no? estamos en un mundo que es muy individualista en un individualismo que a veces no tiene sentido ¿no? porque se habla de la libertad o se habla de los derechos individuales pero estos derechos y esta libertad tienen en tanto y cuando hay un otro en ¿no? cuanto y tanto hay una comunidad porque si no eh, es, eh, no no tendría mucho sentido no el yo se hace con el otro con el tú mm. eh, y eso conforma el nos y otro, nosotros no y que nos distingue como comunidad como comunidad humana no sí. eh, pero bueno todas estas corrientes tratan de disminuir estas estas miradas también ¿no? qué, qué interesante lo plantea porque escuchándote pareciera ser que tantos años de distintos gobiernos, eh, incluso con gobiernos que tuvieron alguna intención de, de reivindicar y, y de devolverle al pueblo una vida digna, pero que en algunos puntos como estos eh, o no lo han logrado o han fracasado ¿no? o no han terminado de asumir la tarea de, de, de pelear por la soberanía, Eh, quizás pareciera ser que esta, esto que vos planteás, ¿no? La comunidad organizada, el, el, el pueblo de Cristo, unirse con los otros, dejar el yo de lado, quizás sea esto el complemento necesario a ese, a ese Estado que no alcanzó hasta ahora eh, a poder resolver estas cuestiones tan importantes para nuestro pueblo, ¿no? es Eh, no, no otra cosa que contar con el pueblo y con la organización del pueblo no es que solamente yo el presidente lo podrá hacer todo poderoso no pareciera ser que en algunas cuestiones tan complejas no es sin el pueblo Exacto. es fundamental eso no y como vos decís atravesó todo tipo de, de gobierno de los gobiernos más populares más nacionales hasta los gobiernos eh, neoliberales que hemos tenido eh, lo más momento se ha profundizado más pero nunca se logró quebrar por ejemplo la, la, la estructura de la pobreza en Argentina después del 2001 eh, se comenzó hubo un ciclo que se comenzó a, a, a romper esa barrera de, de pobreza no pero nunca se perforó el 20% de la pobreza a pesar del crecimiento que hubo en estas primeras décadas de, del año 2000 después de del, del gran debate del 2001 esta pobreza no se pudo eh, perforar no es cierto y se fue acrecentando en gobiernos integrales y se fue aumentando hasta llegar a hoy que tenemos más del 50% de pobre y eso también es soberanía no las personas que no están bien alimentadas o subalimentadas, como tenemos gran parte ¿no? de, de nuestra población eh, no puede realizarse como como individuo no tiene la misma posibilidad, no tiene el mismo punto de partida donde realmente podamos decir podemos ejercer nuestros derechos y podemos disfrutar y gozar de los mismos, sino que parte de muy, muy atrás. Entonces, eh, esto es soberanía también. El tener, por ejemplo, a la gente con trabajo, con dignidad, con eh, alimento con educación, con salud, ¿no? temas que hoy en día se ponen en la agenda, ¿no? Eh, nosotros desde acá en, en la región La Plata, en la región capital, ahora el 10 de mayo lanzamos una multisectorial, ¿no es cierto?, donde convocamos a todos los sectores de la sociedad civil, eh, desde la pastoral social, ¿no?, para que nos juntemos, desde los movimientos sociales, pasando por las cámaras empresariales, por los sindicatos, los gremios, donde podamos discutir los temas y realmente nos atraviesan como como región. Y decir bueno, estos son los temas más importantes que tenemos como región y los tenemos que poner en agenda. Y después, obviamente, que pueda ser también en la agenda política, ¿no? Para que los funcionarios tomen nota y se puedan ir solucionando estas cuestiones. No es lo que nos preocupa como región. Entonces, eh, convocar a todos los sectores me parece que es básico no en el hecho de, de respetarnos de barrer con muchos prejuicios que hay no de que los empresarios son esta esta cuestión que los movimientos sociales son planeros esas cuestiones hay que borrarlas no porque nos han metido esta estas divisiones que nos hacen muy mal como comunidad Carlos, sobre eso, justamente te quería preguntar. Sabemos que vos venís del palo de las ciencias económicas, que te dedicas justamente a todo lo que son eh, cooperativas y, y, y proyectos colectivos, ¿no? Y agrupabilidad de personas que pechan y empujan por un destino común, un destino digno y común. ¿Qué, qué has visto eh, con tu experiencia y tu, y tu territorialidad, con tu trabajo en territorio, como más pujante para que se rompan esas barreras estúpidas de... Eh, los que trabajan adentro de una cooperativa o de un proyecto productivo de una organización popular, social Y el empresario o el pequeño pyme que a veces no tiene ni idea y no se, no se asesora y no, no se instruye y, y desconoce absolutamente el trabajo que se hace desde los movimientos populares, los movimientos sociales ¿Qué, qué has visto como, como algo que pueda superar esa dicotomía tonta que ya no podemos sostener más en el mundo de hoy, no? Mirá, lo que vos decís es muy, muy cierto. No encuentro demasiado desconocimiento de ambos mundos, ¿no? Porque por ahí parecen que fuesen mundos tan, tan separados y a veces es articularlo. Eh, te cuento una experiencia, por ejemplo, una cooperativa de librados que eh, está produciendo pan. Uh -huh. y, bueno, yo la junté con... Estoy trabajando también en una en un instituto de, de formación superior, en un colegio primario... Que, ...que tiene un comedor muy grande... ...comen 800 chicos todos los días... Uh -huh. eh, ...bueno, acercarlo... ...bueno, venite y producí... ...para comprar el pan acá, ¿no? Es de gestión privada esta, esta producción... ...pero ni idea de los mundos... ...estos separados... ...y hay veces que es simplemente acercarlos... ...porque en el contacto... ...las personas se reconocen... ...que son personas, ¿no? ...y que podés dialogar... ...el tema es que los prejuicios... ...nos separan y nos separan mucho... ¿Por qué? Porque la gente se va juntando y eh, yo digo la antes decíamos ver para creer, ahora es creer para ver, ¿no? <risa> con mis con, con digamos con mi mirada, con mi forma de ver el mundo, ahí creo recién y construyo un mundo de acuerdo a lo que yo quiero creer o lo que yo que, creo, ¿no? Claro. O sea, Construyo la realidad de acuerdo a, a las creencias que tenga y eso generalmente es muy secado, ¿no? Porque obviamente la verdad no la tenemos nadie. Eso tiene mucho que ver la construcción también de los medios sociales de comunicación, ¿no? Eh, vos pones un canal, te dice una cosa, por pones otro canal, te dice totalmente lo contrario y la gente va consumiendo lo que quiere escuchar. Y en esto también es eh, tengo mis creencias tengo muchas veces creencias que son prejuicios entonces río esa realidad y voy construyendo esa realidad y a eso se paga no eh, siempre que bueno yo he trabajado mucho con con gente en situación de, de vulnerabilidad y situaciones de personas liberadas ¿no? que han estado en cárceles y demás Y es muy típico la, la mirada de cualquier persona común, vea un chico con gorrita eh, o con una capuchita, este me roba, ¿no? Entonces, eh, y el típico morochito, y los vemos en las cárceles, ¿no? Los vemos todos los días en las cárceles, el estereotipo. Entonces, estos estereotipos sociales que se van creando, ¿no? estas miradas sociales que se van creando, nos dividen y yo he comprobado que eso es muy fácil de, de, de derribar por el contacto humano acercando eh, articulando eh, viendo que el otro es un ser humano como, otro, como uno como cualquier persona no con sus dificultades con sus errores con sus eh, como dice la Biblia con el trigo y la cizaña y cada uno no porque todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas malas y convivimos con eso, y lo importante es que aflorezca cada vez más la hierba buena hierbabuena, ¿no? mm. eh, el, el trigo. Entonces, eso es con el contacto humano, ¿no? con la separación, con las divisiones, con los muros, con los muros simbólicos y los muros materiales que se construyen en otra sociedad, con eso cada vez se genera más división, pero en el intercambio, en el diálogo, en el compartir, se van derribando esos muros. Carlos, eh, ahí en tu, en tu decir eh, atravesamos eh, la soberanía, la riqueza de nuestras tierras, de nuestro país, eh, la situación de nuestro pueblo, de los jóvenes, de los más jóvenes, digamos, ¿no? Eh, se me hace inevitable preguntarte en una zona como todo lo que es eh, la zona de La Plata, Magdalena, Punta Indio, toda toda esa, esa costa, Eh, sur de la provincia de Buenos Aires No tan al sur, digamos, pero ahí de la provincia de Buenos Aires eh, Es inevitable preguntarte eh, Que no es la misma situación De aquí de Buenos Aires Ni de los partidos periféricos a la ciudad de Buenos Aires ¿Y, y la tierra? ¿Cómo, ¿Cómo Se orienta la posibilidad De que nuestro pueblo más pobre Pueda acceder a, a un terreno Para construirse en comunidad Una vivienda, poder producirse sus alimentos Generarse su fuerza de trabajo ¿Qué, qué posibilidades hay ahí donde eh, no hay tanta no, no hay tanta población no hay tanta no, no hay tantas casas no hay tantos edificios ¿Qué, qué concepto cómo está la situación con la tierra mira la plata el partido de la plata se ha con organizaizado bastante no la plata tiene casi un millón de habitantes uh -huh. eh, y está atravesando situaciones muy difíciles con respecto a los asentamientos a la posesión de la tierra que es algo, evidentemente, de nuestro país que, que nació la problemática de la tierra en nuestro país y que todavía no no se ha podido solucionar, ¿no? Hubo un país extenso en territorio pero realmente despoblado uh -huh. y la mayoría de las personas conviven en esta en este gran conglomerado que es el el Gran Buenos Aires y, y las ciudades más grandes. Entonces, acá el, el problema es enorme, ¿no?, de en la tierra, muy, muy grande, hay muchos asentamientos, muchas personas que no tienen los espacio para para vivir, entonces se producen las tomas, se produce esta irregularidad, ¿no?, que en definitiva no deja conforme a nadie, ¿no?, porque el que tiene que tomar una tierra no vive tranquilo, eh, sabe que es un lugar que se lo han dado, que pueden sacarlo, que tiene que enfrentar a la policía, tiene... bueno se generan situaciones difíciles y eh, que son completas. En los partidos de Magdalena, de Punta Indio, también tienen la misma problemática. El otro día el intendente de Punta Indio nos comentaba precisamente que en el partido viven no 12.000 personas y tienen un déficit habitacional casi de 1.000 viviendas. ya 12.000 personas tienen prácticamente 1.000 viviendas que no, no no puede, gente que no tiene para lugar para vivir. Eh, y habiendo también territorio fiscal, porque hay muchas tierras fiscales que están ociosas y tiene que haber una nueva planificación de la distribución de la tierra eh, en todo el territorio de nuestro país. Porque, en definitiva, obviamente somos todos argentinos, pero no ha habido una política de planificación dentro de, de nuestra sociedad en la cual las personas puedan acceder a un espacio para vivir, sí. habiendo tanto territorio y personas que por ahí tienen demasiada tierra, y también hay mucha tierra fiscal, que está muy mal aprovechada. Por eso tiene una planificación, una planificación fundamentalmente por parte del Estado. ¿no? Hace poquito, en un viaje que hacíamos por la Ruta 36, rompo a Vipina, eh, un eventual compañero de viaje nos comentaba no que si pudiese en cada uno de los terrenos que da la ruta 36 donar los últimos 100 metros hasta la ruta, durante varios kilómetros se lograría generar una cantidad de viviendas eh, y muy importante, se puede generar mucha vivienda por mucha gente que no tiene donde vivir no solamente en los partidos que hemos mencionás, sino en el apelmazado urbano del amba digamos, ¿no? Y todo lo que sí. está ahí, eh, acá viviendo uno arriba del otro, cosa que la pandemia puso manifiesto, ¿no? En un país tan extenso nos contagiamos porque estamos viviendo como en un gallinero, digamos, ¿no? Entonces, por eso se me ocurría preguntarte también como un elemento de la soberanía en esa zona, eh, defender con, con pueblo afincado, ¿no? En tierra, en tierra de los terrenos fiscales, ¿no? Me parece una idea... Sí, sí, sí. sí hay una cuestión también de, de inmigrantes, ¿no? que tenemos muchas comunidades por ejemplo acá en el de la Plata comunidades de, de personas paraguayas sí. de hermanos bolivianos de hermanos peruanos y demás ¿Japoneses? Eh, japoneses se han entrado en la Ruta 36 que eh, la los comunidad fiel, japonesa fiel. muy tradicional hace muchos años que estaba al igual que hace otro tiempo los portugueses también uh -huh. se dedicaban a la floricultura uh -huh. y demás eh, muchos se han desperdigado también Porque también la cuestión inmobiliaria tiene un avance importante, ¿no? al tema de los countries, corriendo muchas veces a los cordones fructuartícolas. En esta región está el cordón fructuartícola más grande de la Argentina, ¿no? Uh -huh. Que abastece a todo Capital, a Buenos Aires y toda la región, ¿no? Ahí por la ruta 36, yendo para El pato por la ruta 2 y demás, hay un cordón fructuartícola muy, muy grande. Y la, la inestabilidad de esos lugares, hay muchos compañeros eh, cooperativistas que tienen ahí el, el, el lugar, ¿no es cierto? Pero con una con una sensación de estar siempre en la problemática de cuándo nos van a sacar, ¿no? Porque tienen que tirar por ahí una dos hectáreas, pero el avance muchas veces de ciertos gobiernos que han querido convertir estos mercados en emprendimientos inmobiliarios, ¿no? Entonces... El tema de la tierra yo creo que es uno de los temas claves en Argentina, ¿no? Es uno de los temas clave porque no se ha podido solucionar una problemática que ya lleva eh no, ve, 100 eh, de años, ¿no? Yo creo que desde el nacimiento de la Argentina como fue y cómo se fue repartiendo desde la Ley de Ituzaingó de de Rivadavia hasta la actualidad, se fue repartiendo el territorio que eh, hace que ha quedado un país totalmente desequilibrado en este aspecto y mal organizado Sí la plata es un típico caso de eso el eje fundacional de la plata el, digamos el cuadrado fundacional tiene un esquema y después creció eh, realmente de una manera totalmente anárquica eh, y eso va generando situaciones muy muy enómodas no y y eh, dificultan el acceso dificultad la, la comunicación, dificulta del buen vivir de las personas, el acceso a, a espacios libres, el acceso a su trabajo. Bueno, genera como una especie de anarquía que en definitiva no le hace bien a nadie. Generalmente, la gente más vulnerable va a los márgenes, ¿no? Claro. Donde se inundan, donde no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a luz, no tienen acceso a gas. y eh, Se generan situaciones totalmente eh, difíciles de sostener Por la falta de planificación, ¿no? Te esperamos entonces para el 10 de mayo la convocatoria que nos haga llegar, la convocatoria de la multisectorial, eh, convocado por la Pastoral Social de la Arquidiócesis de La Plata, allá en La Plata. Nos gustaría que nos tengas al tanto, así alguno de nosotros puede participar eh, con todo no? gusto. Y bueno, y nos estaremos viendo, como siempre, Carlos, eh, desde que te conozco en el territorio. Bueno Patricia, muchas, muchas gracias por llamar Y a disposición de ustedes Cuando quieran hablar de algún tema Qué bueno que pueda aportar algo Acá estoy Muchas gracias Carlos, muchas gracias, Carlos. Abrazo grande allá no, a los bueno. compañeros de un la un Pastoral Un abrazo chau, chau. Chau, chau, Bueno, estábamos entonces Conversando con Carlos Barbagallo De la Pastoral Social De la Comisión Ejecutiva De la Pastoral Social De la Arquidiócesis de La Plata que sacó este documento el lunes 26 de febrero sobre la soberanía y no tenemos que olvidar nuestra soberanía sobre las aguas marrones, las aguas azules y sobre todo la soberanía que tiene que ver con nuestros alimentos que se transportan a través del canal Magdalena. Vamos entonces a una tanda, a un tema y nos despedimos. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua Tirá agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocá mosquiteros Podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra Dengue Buenos Aires, Ciudad Venite a la Riachuelo Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento Y si querés hacer un programa Sumate a la radio de tu barrio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 BG me riachuelo, compartimos este suelo G, G, G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 Digu, apaga la tele i pengendra la ràdio de tu barri. No buscaba amor, y un día te encontré. Estaba vivo, pero como vos comencé a vivir. Fuiste una bendición, me quedara ser. Sos ese cuento del que no quiero saber final. ese cometa que tuve suerte de presenciar El mundo es feo y su pasado provocó ansiedad. Mira al infierno, pero en tierra. Si un día esto se hace de tu cielo, lo pintará mirando un Aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo tengo a caer y que no estés conmigo, te ofrezco amor real de un corazón sincero y que más la sabe que abrió el laberinto si en día de esto se hace tu cielo lo pintaron mirando un río, las marimas se afríen, te hicieron de hielo y daré la piel pa servir de amigo aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo tengo a caer y que no estés conmigo, te ofrezco amor Sincero y que más no es suave que haría un laberinto. <Susurra> Hoy el tiempo nos perdona y l'ambiente è raro, pero solo esa persona me dio su mano, tu alma era Quiera sola sé que es un descaro y la me hace demorona pero combinamos lora comprender lo que ni yo entendí tu para soy para mirar a la ser preferíte antes que verme sonreír misiste me ser mejor me quedara ese si día la luz se hace de tu cielo lo pintará mirando Darimos de priaticieron de vida la piel va servir de abrigo, tengo el orgullo a veces oculto mi miedo te amo 16.56 minutos, ya despidiéndonos de esta tarde hermosísima tarde primaveral que tuvimos acá en La Boca y en toda la Ciudad de Buenos Aires. Con Alejandro Lucero nos quedamos pensando y reflexionando sobre lo que planteó Carlos. Me parece que no hablamos mucho de la espiritualidad, que era en principio la intención de traer el tema de cómo la pastoral social aglutina eh, colectividad, comunidad, territorio, barrios y proyectos productivos pero seguramente va a dar para una segunda ocasión en que podamos seguir hablando con Carlos después del 10 de mayo. Pero arrancó con, con las dos encíclicas de Francisco, por lo menos con Laudato Si, sí, o sea que es algo sumamente orientador, digamos, sí. ¿no? Quizás estamos acostumbrados a pensar que la espiritualidad es colgarse en el, el Rosario y salir con, el, con la Biblia en la mano, es digo me cierto. parece que Francisco nos viene dando herramientas Eh, que tiene un alto contenido espiritual, que lo espiritual es aquello que orienta a, a las realizaciones materiales, no es solamente estar encerrados en un templo. Rezando, claro. Y, y me parece que es lo que lo que nos causa. Digamos. Sí, no solo que nos causa, sino que además queda muy claro como los que más o menos... Eh... Nos, nos ocupamos de leerlo al Papa, de leer las encíclicas de entender, interpretar lo que él va planteando nos vamos encontrando en el camino no porque vamos construyendo en esa dirección y no nos confundimos, que es lo que vos decís Ale, no nos confundimos lo material nos confunde y lo espiritual nos reúne exactamente, ¿No? ¿Vamos por ahí? así se va a llamar este programa <risa> Este programa que se está terminando, ¿verdad? Sí, ¿O sí. se va a quedar usted? No, no, nos vamos nos vamos ahora a disfrutar de esta hermosa tarde y nos vemos el lunes, como siempre, a las 7 de la tarde con las vecinas, los vecinos y los compañeros de La Boca y de otras UPT y de la radio de Misiones. Ahí va, saludos para los compañeros de allá, de Puerto Iguazú. Abrazo. Nos vemos. Chau, chau. El alma y el cuerpo